Agradecer la, la presencia de, la, de las autoridades del Fondo Editorial Rionegrino, por supuesto, a Silvina Rieta, la ministra de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia,、eh, la verdad, bueno, a los escritores presentes, a, a, a Miguel Barco, s que estaba con. Eh, con la agenda cargada nos dividimos esta, estas actividades para poder participar en todas, así que también el esfuerzo que ha hecho Miguel y por supuesto la, la gente del de, personal de la Dirección de Turismo Municipal que con gran esfuerzo, nosotros nos tocó el año pasado, en, en el primer año de gestión,、eh, ser testigos del esfuerzo que tuvieron que hacer los chicos para no interrumpir la publicación de esta. Eh, de estos relatos breves y que ya s e v a el año pasado e r a la cuarta edición, no querían interrumpirlo, lo hicieron con un esfuerzo que terminaron pagando los libros a fin de año con、eh, diferentes actividades. Así que agradecer enormemente、eh, que nos tengan en cuenta para este año y, y, y poder. Eh, formar parte de este fondo editorial. Así que muchas gracias por la presencia, muchísimas gracias por colaborar con el municipio de Cipoleño, de Cipoleño y con todos los cipoleños en la edición de esta publicación que nos ayuda a reforzar la identidad y a que conozcan, a que puedan conocer todos más la, la ciudad. Los de adentro que a veces no la conocen y los de afuera que la, que la quieran conocer. Gracias por, no, por no, esto.、Bien.